Hola, chicos, cómo estamos? Buenas Muy tardes. Buenas tardes ¿bien? Ay maestro, hasta que coincide conmigo que son tardes. Sí digo para que no metamos en controversias. <risa> <risa> Hola Francisco. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien y tú? Muy bien también. Gracias. Bienvenido a ciudades caminables. Gracias por <risa> por volverme a invitar. Sí ya está. Oigan pues programa número 53 y estamos a 9 de marzo del 2021. Un día después de la 8 m. Sí, un día después del cumpleaños de mi mamá. Uh -huh, número 85. Muchas cosas que pasaron el día de ayer. Yo la verdad es que no estoy muy, muy enterada de cómo estuvo la marcha, eh, todos los paros que hubo. El día de hoy solamente sí supe que las alumnas de UDG, no sé si todas, pero la gran mayoría, iban a estar como en paro, no se iban uh -huh. a presentar a clases y yeah. cosas así. Entonces, la verdad es que ya no sé, ya. El maestro me pasará el resumen. En la noche uh -huh. o el día de mañana. ¿Qué, qué hubo, no? ¿Qué novedades eh? Sí, es que luego no nos enteramos, pero bueno, él, él, él eso luego me platica. Sí. Oye, pues, ¿qué les pareció esa primera canción de hoy? lujo. Sí, sí, sí. Hoy trajimos puras eh, voces femeninas cantando salsa, la mayoría canciones muy conocidas. Eh, platicábamos ahorita antes de empezar el programa. que sí escuchamos muchas canciones de mujeres, pero la mayoría son de despecho, le cantan a los hombres con un odio tremendo. Hemos, se han portado muy mal, nos hemos portado muy mal. <risa> Yo creo, no con sé, ellas. pero las cantan así, dirían por ahí, con una enjundia tremenda. Eh, me encontré también, no, no sé qué Que si, si ponerme triste o no, pero la mayoría de las chicas que cantan salsa, cantan covers. Eh, les da como miedo, supongo, el enfrentarse a un mercado que está dominado, ¿qué será?, en un 95% por los caballeros. Entonces, eh, pues bueno, no les queda más que cantar covers. Igual ahí me encontré dos, tres historias de, de chicas eh, cantantes que no son tan grandes, tan eh, o que no tienen una historia como la que ya hemos platicado antes, pero el maestro y yo nos encargaremos de contar esas pequeñas historias. A ver, ¿por qué les cuesta tanto trabajo a ellas, no? Sí, puede ser para uno de esos episodios de la historia de las salsa. Está claro. Fíjate que ahorita hablando de, de esas cosas trágicas de las chicas ahorita. recordando a mujeres famosas que para mí creo que han sido importadas en la historia de México me hiciste recordar ahorita de Antonieta Rivas Mercado sí Una no sé si no conoz conozcan la historia ustedes es una historia trágica porque Antonieta Rivas Mercado se hace muy famosa de una mala manera porque ella se suicida mm. en la catedral de Notre Dame okay. en París yeah. pero también mucha gente a lo mejor no sabe que ella fue la impulsora De mucho, en la mecenas de muchos artistas en México que ahorita son famosísimos bueno, que son parte fundamental de la cultura en México, como los contemporáneos uh -huh. uh, como Javier Villarrutia uh, el coronel de la Ciudad de México, ahorita no recuerdo su nombre Salvador Novo sí. Sí. ella fue la que los sí, impulsó importa. y la, su muerte trágica ella llegó a París porque ella fue de la la que apoyó fuertemente a José Vasconcelos okay, cuando él perdió, cuando perdió el, Vasconcelos el, sí, yeah. de hecho ella eh, apostó toda su fortuna ahí okay, porque el, ella era hija del, del del arquitecto Antonio Rivas Mercado que era el arquitecto o sea del del, del porfiriato yeah, el sí el, el, el creador del Ángel el de la Independencia y todo sí. ese rollo y la otra es Rosario Rosario Cast, este Rosario de la Peña que va ligada a otro suicidio, ¿no? Okay. El suicidio de quién, de Manuel Acuña. Okay. Manuel Acuña, por eso yo le decía Mitches, no se me hace justo ver, a ver, Manuel Acuña va a suicida por el amor a Rosario de la Peña, sí, pero es, de hecho el, el famoso poema nocturno a Rosario Ajá. es un poema dedicado a, a Rosario de la Peña y este Manuel Acuña se suicida, o sea, es se suicida de amor. Okay. Esta historia de dos mujeres. Porque a, a, a este Rosario de la Peña era una mujer muy culta de, para su época Y por eso todos se enamoraban Dicen más que de su belleza, de, de, su, de su cultura ¿no? de Sí, su, porque estábamos es viendo unas fotografías sí, que ¿no? nos encontramos Y realmente ella físicamente Eh, pues no aparentaba ser una mujer pues se la acabo, tan bonita ¿Eh? maestro Ay, eso no se dice al aire tonto, <risa> maestro le pero, pero, si hubieras preguntado a Manuel Acuña <risa> <risa> no pero es que yo yo estoy de acuerdo contigo, me sonroje supongo ¿verdad? <risa> estoy de acuerdo contigo en que él debe haberse enamorado aparte de, de lo que veía físicamente pues de todas estas es capacidades correcto. intelectuales que claro. tenía sí, el intelecto mata carita ya no les voy a, a platicar nada, ya me sonroje ay caramba, pues bueno, el día de hoy comenzamos eh, con una, un pedacito de una canción que se llama Qué locura enamorarme de ti, que es una de mis canciones favoritas de salsa eh, esta versión la cantó alguien que se llama Maya ya después les platicaremos en este programa eh, qué vamos a hacer con todas estas chicas les platicaremos quién es ella Pero me gustó su voz, me gustó su timbre de voz, creo que la interpreta muy bien. No supera, obviamente, a la versión original, pero bueno, le hizo el intento. Sí, sí, sí. ¿No? Gran justicia. Pues, porque estamos aquí? Ciudades caminables, nuevamente. Fíjense bien, qué bonito se escucha esto. Disfruta la ciudad, haz de tus calles el mejor espacio social de encuentro, haz que caminar sea tu lenguaje principal. Eso ah, obviamente es creado por Francisco, no sí. crean que yo lo hice, palabras más, palabras menos, yo acomodé ahí ese texto, pero ¿sí o no, Francisco? Queremos que esa sea la esencia y, y antes así como de que agarremos un, un, un camino y ya agarremos un trote, no quería que se me olvidara dos cosas, este… Uno la vez pasada nada más platiqué de quién me ayuda en las redes, pero en cuanto cerramos los micrófonos dije, ay no no no dije nada de Valeria. Valeria Navarro es quien me ayuda con el diseño ah, y perfecto. todo eso que ven bonito ahí. De hecho llevo más tiempo trabajando con Valeria que con Isabel, pero los dos son pilar. Te andaba regañando. No no no, pues yo solito dije, sí, no como no dije nada, ¿no? Y... Oye, pero qué bonito. Ella hizo el logo, lo hicieron en conjunto. Sí sí es este, ella es diseñadora. Ah, eh, okay. a lo que se dedica principalmente tiene un proyecto de florería, uh -huh. pero ahorita ella está en Barcelona estudiando algo también de eso de onda de flores, ah, es okay. flor de barrio, uh -huh. y pues es, este me ha ayudado mucho en cuanto a... pues igual las ideas ya las plasma ella y pues con quién rebotar, y a final de cuentas todo lo que sea de los diferentes proyectos que lleve algún elemento de diseño o buen gusto, pues... Entonces, ahí toque de Valeria, ¿no? Entonces. Oye, pues yo parece. la felicito porque sí. a mí me encantó el logo. Yo en el momento en que entré aquí en el teléfono, pues se ve muy pequeño, ¿no? Mm. Pero ya cuando lo ves en una pantalla más grande, sí. está muy bonito el logo. Creo que expresa por completo eh, cuál es la idea de este proyecto. Las Entonces, felicidades. Todo, ¿no? no sé si se nos está escuchando en vivo o vaya a escuchar pues, el ojalá podcast. Ojalá que lo escuche algún día y pues ya. Así ya. Uno. Sí, hay que <risa> Palomita, mandárselo, por favor, sí, pasar. para que sepa que le echamos flores. Sí. Y el segundo punto y para igual poderlo ir discutiendo, me interesaría poderles platicar como dos elementos o dos partes, uno de caminabilidad de ciudades y otro este, de como históricamente y muy brevemente cuál fue la evolución de las ciudades que nos llevaron a, a lo que hoy vemos, ¿no? Así donde se privilegia el, ah, el carro sobre eso, ¿no? Y pues, le podemos ir dando este... Si quieren, sobre lo de la caminabilidad, ¿no? O sea, así como que... Me encontré el otro día una reflexión muy interesante en un libro que se llama Walkable Cities, de uh -huh. ahí que también como que la noción de... Uh -huh. eh, y empezaba con que, pues, para el hombre... Y haciendo conexión con su mente más primitiva y ancestral, pues es... Siempre fue eso, ¿no? Así como que la aventura de caminar en la sabana, ¿no? O sea, así como sí. que nuestros primos más cercanos, este... Chimpancés además no les gusta caminar, ¿no? o sea, así como que sus pies son más como unas manos, son ¿no? para estar en el árbol. Uh -huh. sí. sí. pueden caminar, se pueden levantar, pero no es cómodo. Y para nosotros no hay otra forma, ¿no? así como que la forma de la estructura ósea, la pelvis y todo la cabeza que herida. Sí. Pues, tenemos que caminar es nuestra forma natural de desplazamiento de todas las demás formas posibles, no, o sea, Cierto. ni carro ni bici, ¿no? entonces, es caminando, ¿no? Sí. Y también la otra reflexión que hacían era de que viendo el total de, de años que lleva la especie humana y el, el pedacito que llevamos nosotros en la puntita de la historia o que pudiéramos trazar a el tiempo que existan automóviles de alguna forma, o la revolución industrial y todo ese rollo, pues no es más de 100, 150 años, ¿no? Sí, es así muy poco. De ahí hacia atrás y viéndolo en un 100% manejaba así como que el 95%... De los humanos, nunca se movió más rápido que el trote, o si es que acaso se llegó a subir como que alguna carreta o algo, ¿no? O sea uh -huh. Desde las culturas más antiguas y todo eso, no había esa noción de animales de carga para todos, ¿no? Los ejércitos, pues solo era el 5% que traía su caballo, la sí, caballería, o sea. Y el resto caminando. Mucha gente nunca superó la velocidad de andar. Uh -huh. Y eso también a la vez limitaba. el crecimiento de las ciudades, ¿no? Así como que era lo que recorrieras en unas dos horas de caminata uh -huh. o cinco kilómetros, ¿no? sé si como que ese concepto de cómo las ciudades, hasta que, y es la segunda parte de la historia, uh -huh. eran, estaban limitadas por su muralla, por lo que podía caminar la gente en una distancia de cinco kilómetros y en todo eso hacían su vida. Uh -huh. Y pues es así como que esa... Esa noción de cercanidad, ¿no? De comunidad, de De, de que todos se conocían, ¿no? Uh -huh. Porque quizá pasaba, había alguien que pasaba todos los días por ahí o caminaba, pasaba hoy y sabías que en cinco días regresaba, ¿no? Uh -huh. Estaba de vuelta, entonces hasta se esperaban, supongo, ¿no? Sí. Y que también el, el concepto de caminos o carreteras, otra como reflexión que hacían era de que normalmente o el, las veredas y los caminos pues se, son, se van formando, ¿no? Así como que no tienen... Por dónde pasas. Ah, así como que es pues, por donde pasas y, y tal vez porque le das la vuelta a la piedra y luego porque te vas rodeando la colina y así como que tiene una forma medio espontánea de salir o así como que lo vas leyendo y, y al pasar de varias personas se vuelve ese camino, ¿no? Cierto. Pero como tal se requería del esfuerzo de un imperio el hacer caminos, ¿no? Uh -huh. Es como que el Imperio Romano, hay que hacer caminos sí. para mover soldados, uh -huh. pero hasta antes de eso eran rutas y veredas y demás, ¿no? Así es como que no no había un ánimo como tal de tener que tener esa infraestructura, ¿no? Esa uh -huh. necesidad de este, vamos a meterle a hacer caminos y a despejar y a romper montañas para atravesarle una carretera, ¿no? O sea, es como o que, sea, era... o sea que la guerra fue lo que provocó por primer motivo el, el hacer caminos anchos sí, el traslado, ¿no? para poder pasar con todos sus soldados. ¡Ay, qué dramático eso! Rápido. La destrucción, ¿verdad? ¿Sí? Oigan, sí. hay que hacer un comercial y hay que saludar o sea. al, al buen Chuck, que es nuestro chico de controles. Y a Ixba, que nos acaba de traer un riquísimo café Ay, sí. y un té heladito para uf, el calor. Sí, Muchas gracias, chicos. Gracias. Pues, está súper interesante, la verdad es que sí. Eh, ¿Cómo a veces no conocemos esa parte de a quién se le ocurrió hacer una carretera? Eh... eh Como dices, solamente pasaban porque era la necesidad, quizá, de ir por agua, por comida, de ir a visitar a algún familiar lejos, y era el, el, lo único, ¿no?, que, que tenían. O, o las veces, de hecho, una manera de, de verlo aquí es, si tú ves el camino de la ciudad de Guadalajara, la ciudad de México, hay una ciudad cada 50 kilómetros aproximadamente, okay. porque era el camino... más o menos la distancia que podía transitar las bestias. Ok, las diligencias. Si las diligencias unas, llegaban, entonces si tú caminas hacia la Ciudad de México por la ruta tradicional, uh -huh. te vas a dar cuenta que cada 50 kilómetros, sí. que está Tepatitlán, que está tal porque era el camino de las bestias sí. y, y el trayecto uh -huh. más o menos. Y te generaba esa necesidad de... tener puntos de reabastecimiento, ¿no? Así como que ahorita te subes y no vámonos y ya no necesitas más autonomía uh -huh. que la que necesitas cargar al carro, pero pues si era ese así como que esa necesidad, ¿no? Las diligencias y, y las posadas, las posadas. Sí, y el llegar y así ah, no pues este te cambian los animales o pues estás ahí, ¿no? Y y era todo giraba a través alrededor de una concepción del tiempo. limitada eso, ¿no? No sí. era necesario que fuera más rápido porque no era posible y porque pues todo podía caminar a ese ritmo, ¿no? Y, y pues se vivía una... una y, y tenían que diferente. cuidar, por ejemplo, en el caso de los que llevaban animales, tenían que cuidar, que ese, eso me imagino que, que está relacionado, que tenían que llegar cada cierto tiempo a donde sí, hubiera pues, agua tomaran... y que los animales pudieran descansar, ¿no? Sí, sí lo que alcanzaban a trasladarse, ¿no? O, o pues todas esas... anécdotas o historias que luego pues, escuchas de que, ah, no, sí, pues cuando de Guadalajara eras a Popan, pues no sé, iba sí. puro llano, o que se veía desde aquí se veían las torres y sí, dices, no, eso es cierto o, o cuando estaba lejos, por ejemplo, aquí los cercos, el arco de la Minerva uh -huh. o sea, también dice mi mamá que ella recuerda que, o sea, era como la orilla de la ciudad ¿Y no toda la gente caminaba hasta allá? No, ahí estaba, de hecho ahí estaba el, el Instituto Meteorológico. Ajá, ahí está. O no recuerdo, ahorita no recuerdo el nombre del, ahorita lo voy a recordar de ese famoso meteorólogo. Entonces, cuentan que cuando lo veían pasar, que iba hacia sus... a su centro meteorológico, sí. se iba con el paraguas, decía la gente, no, no va a llover. Siempre <risa> sí, le fallaba, no, desde entonces no le fallaba. Entonces no. fallaba. Porque, fíjate, porque él, no recuerdo su nombre, pero es, es un personaje tapatío, ¿no? Ajá. este y, sí, eh, y Pero él caminaba, llegaba sí. caminando al instituto, porque la gente caminaba o andaba en bicicleta. Era así, lo normal, sí. sí. sí. Oigan, pues vamos a hacer una pausa, porque yo ya les dije que traemos mucha música el día de hoy, entonces vamos a hacer un corte y también a escuchar una canción. Esta canción está a cargo de la India, que también tiene una voz tremenda. ¿La María? No, maestro. Uh -huh. Y eh, la canción se llama Ese hombre. Ah. Empecemos con las pedradas, vamos por a... favor. El despecho. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan amable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran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 Estamos de vuelta chicos, sí. sorpresa para el invitado, estrenando tu anuncio. estamos anuncio. estrenando su, su gracias, anuncio, gracias Qué eh, bonita locutora, ya, ya igual vamos a corregir ahí un pequeño detalle, pero bueno, ya está listo, ya está el texto, que era Bonísimo. lo que más nos importaba, gracias. ¿te gustó? Buenísimo, ¿no? Y cómo la ejecución. Ah, <risa> muchas gracias muchas gracias oye pues ya estás recibiendo saludos de Ale de Mariana ah, eh, a todos que te escuchas muy bien maestras. que ya fluyes como el agua ah, que, <risa> que ya eres parte de... gracias sí sí sí fíjate pues, perdón, sigamos ahorita que hablaba Francisco acerca de las ciudades y los autos yo estaba reflexionando el día de ayer de cómo el auto ha generado muchos conflictos de tal manera Que no sé sí, eh, han notado que hay muchos de repente en la nota roja de que hubo un conflicto entre vecinos y un vecino mató al otro porque estaban peleando por un cajón de estacionamiento. Claro, a ver si saca lo peor, ¿no? Sí, sí, Es la lucha por el espacio, uh -huh. pero para el auto. Sí, sí. No y para y la persona. Sí, a, a ese monumento de lo que pues, quiero tener ahí. Y pues el que también es llega a ser tremendo invento invasivo. cuando sí. pues no hay lugar, ¿no? y el crecimiento es horizontal puras casitas, una sola cochera y ¿dónde no, quedó y, la ¿y, ¿Y cuántas casas se han modificado? por ese motivo, porque el carro no cabe. Le quitamos la cocina para que quepa el carro. Oh, sí. <risa> casi, casi, sí, o sea, quitan una parte, no sé, de la sala, quizá la cocina no, pero sí quitan una parte de la sala, o quitan el jardín para que pueda estar el vehículo ahí adentro y nos sentimos inseguros si lo dejamos afuera, quizá porque tenemos un, un vehículo muy costoso, entonces no duermes en la preocupación, aparte de lo que te cuesta el seguro, pero de todas maneras dices, no, Mejor aquí adentro, ¿no? Me quito yo un espacio yo, habitable por mí, sí. para dárselo al carro. Se, se volvió un, como un estrés necesario, ¿no? Y, uh -huh. y ese modelo de crecimiento que nos regresa un poco a la historia. Eh, donde todas las ciudades limitadas al tránsito peatonal o en carros y demás, donde los caminos se compartían, ¿no? Así como que de forma de, sin regulación, ¿no? Así como que, pues... Pasaba el, el más grande o a diferentes velocidades sin necesidad de verdaderamente reglamentarlo. ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿no? Así como que dentro de los cambios más marcados está el de París, ¿no? Así como que la reconstrucción de París por el varón de Haussmann uh -huh. y Napoleón III en 1830. Y eso sí, donde ese hacinamiento y esa pobreza y demás generó otras revueltas y disturbios... Este, sociales dentro de la ciudad, uh -huh. una ciudad que todavía era medieval en ese entonces, uh -huh. y provocó ese, esa imposibilidad de poder mover tropas, ¿no? Entonces Napoleón III dijo, es como que, a ver, entre la parte que se quemó y demás, hazme una ciudad nueva, que sea esplendorosa, que tenga bulevares, que tenga... Por eso París ahorita es como es, tiene rotondas, es una ciudad radial, es muy atractiva, y hasta cierto punto la idea era que pudiera mover un batallón por cualquiera de las avenidas, este, a donde fuera, ¿no? Así como que, a ver, Champs-Élysée, órale. No por ahora, el Sena, ¿no? Exacto, ¿no? Así como que movilidad total. Y eso fue marcando la tendencia, ¿no? Así como que, a ver, este, todas estas ciudades medievales que están hacinadas, que se van quemando, que están hechas de madera, pues vamos reemplazándolas y vamos haciendo estos trazos, estos... Pues entre que también se agregaban bulevares y jardines, pero si sí era esta definición clara e intervención de... A ver, este va a ser el espacio para este vehículos o cuestiones movilizantes. Uh -huh. Esta va a ser la parte donde se traslada otros tipos de cosas, ¿no? Uh -huh. Y a la vez fue como los tres ejes rectores que se que se repiten hasta la actualidad, ¿no? O sea, uh -huh. así como que ¿cuáles eran la solución a ese hacinamiento y problema, no? A ver, primero es... Vamos a hacer este, caminos transitables, eficientes, superficies que resistan grandes pesos y Entonces, demás. Y de arte, ¿no? Vamos a hacer muchas cami muchos caminos, muchas carreteras. La segunda es, quita todos esas, esos barrios, esas partes de las ciudades que están hacinadas, que es difícil este, intervenir, que hasta cierto punto estaban en el camino, ¿no? Así que sí. quita este barrio, ¿no? Haces el camino, quitas el barrio y... incentiva que toda la gente se vaya del centro. Nace uh -huh. el suburbio. ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Entonces, okay. y el gueto y el gueto y ah. todo eso. ¿no? Entonces, por ejemplo, está esa modificación de París y llega también la revolución industrial que genera, okay, sí. este controlar toda la fuerza del vapor y poder mover cosas más pesadas, mover, transportar materiales, transportar mercancía, ¿no? Así como que empieza el capitalismo también a trasladarte, cambia el tiempo. Y sí. luego llega a este otro, otro parte de aguas donde en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial regresa Eisenhower y dice, ay, las carreteras alemanas están chulísimas, ¿no? Sí. El autobahn allá, todos los tanques se podían mover por todos lados y era parte de la onda de la Wehrmacht, ¿no? Así, sí, mover sí, sí. movilidad, ¿no? Sí. El Blitzkrieg, entonces dijo, aquí en Estados Unidos necesitamos igual, porque de costa a costa, costa, a costa se tardaba, no sé, medio mes en mover Un, pues camiones o que cargaren misiles y demás, ¿no? Entonces empieza y instituye esa política pública de todo el acto federal de carreteras y pues hace Estados Unidos que tenga carreteras horizontales y eh. verticales, ¿no? Y eso generó también que en muchas ciudades, si no es que en la mayoría, acabaran con los centros, ¿no? O sea, así como que eso es lo que genera que a media ciudad hay una carretera. la forma de acabar con esos barrios, esos guetos, ¿no? Que la mayoría de los que acabaron eran o estaban poblados por minorías, por afroamericanos, sí. por latinos y demás, ¿no? uh -huh. Entonces, toda, o la gran mayoría de las ciudades americanas, pues les atravesaron eso por el corazón y la gran resistencia o varios de los lugares y el más característico fue en Nueva York, uh -huh. donde salió Jane Jacobs, que era una activista, era una periodista, que vivía en Greenwich Village, dentro de Manhattan, una parte que es muy pintoresca, así como que una vida muy viva, un, una vida local, así... O de barrio. De barrio, y demás, mm. ¿no? con mucha identidad, entonces, fue el, así como que el gran choque, ¿no? Esta persona por parte de la sociedad civil, contra Robert Moses, que era el... Uh -huh. el Este, el encargado de movilidad por parte del estado, ¿no? Entonces lo que él proponía era que la calle de Broadway se volviera una carretera uh -huh. que conectara desde hacia el norte del estado, uh -huh. atravesara toda la ciudad y siguiera conectando por la costa. Uh -huh. Es la única calle en todo el trazado de Manhattan que es diagonal. Entonces como que le iba a partir por todo uh -huh. el centro y uh -huh. e iba a hacer que desapareciera pues esa parte del Greenwich Village y varios lugares que decían así como que para que los... desapareces, ¿no? O sea, solo terminas atravesando una ciudad con una vía rápida que genera dos fronteras. Es como que de un Exacto. lado, el otro lo atraviesa, lo corta, a los que quitas acabas con su identidad y se acabó, ¿no? No necesitabas un muro, ¿no? Ahí una carretera era suficiente. Sí, y, y que es, pues abre ese espacio a la modernidad, ¿no? A que las ciudades tenían que tener... esas obras impresionantes, ¿no? Esos distribuidores viales y que se ve impresionante, ¿no? Así como que oh, esos freeways y todo ese rollo. Es que, fíjate, yo conozco no, muchas personas que sí viajan y... Uno de los principales comentarios que hacen es que no sabe sus carreteras sí. hermosas y sus calles súper bien pavimentadas. Allá no hay baches. ¿Y caminando? Ajá. No, claro que me no? Haces, no. ¿Y dónde bueno? Ajá. Y, y, y, para, y es que ahí es donde tú dices, ¿aquí por dónde paso? O sea, ¿dónde entro yo? ¿Sí? Que yo voy caminando. No, pues es que es lo que decían sí. la semana pasada. Sí. son eh, Muchas eh, de las ciudades no planean Para la gente que quiere conocer caminando. ¿No? Y hasta, por ejemplo, en esos casos, ¿no? Hasta en carro, ¿qué dices? A ver, está aquí la, la interestatal. Yo estoy de este lado. Me bajé por algo y aquí. Yo quiero ir acá. Me equivoqué. Uh, no, no, no, no Te va a sí, no, Súbete y, y súbete al, al viaje, ¿no? Sí, sí, sí es cierto. Pues vamos a hacer un corte más. La plática está buenísima, pero la música también. Así que vamos a escuchar una cancioncita más y creo que un corte por ahí Carlos nos indicará. Yo estaba medio loca Cuando volví contigo Yo estaba alucinando Cuando te di tres hijos Yo quise darte un chance Y como me pagaste Perdido a todas horas Burlándote con otras Yo estaba enamorada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 treinta y tres treinta y recuerda consume local pues querido público perdón porque seguimos platicando sí sí <ríe> Sin haberle dicho a Carlos cuál canción y confiamos en que la canción ya estaba sonando y nosotros seguimos platicando. Esperamos no haber dicho eso a veces, creo que no. Y si les dijimos, estuvo controlado. Pues perdón, no fue con dolo. Ah, no. Ya, lo bueno es que ya nos llegaron varios mensajes, quiere decir que sí tenemos público, sí hay oídos escuchando, sí. así es muy bueno saberlo, ¿no? Bueno, mira, y recordando eso, también eh, yo recuerdo cuando se hicieron los ejes viales en la Ciudad de México, uh -huh. fue todo un acontecimiento porque había gente pues que se opuso, pero sí. realmente los ejes viales en la Ciudad de México, pues casi, casi partieron los barrios, ¿no? Okay, sí. Ahí se mantiene Tepit y todas esas rollas, pero. si sí hubo oposición de los barrios porque San Juan de Letrán, lo que es Lázaro Cárdenas claro. y muchas vialidades rápidas en la Ciudad de México pues casi casi la destruyeron, ¿no? así como en Guadalajara sí. la, como estábamos hablando fuera del aire Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí, y son, federalismo son, son pues cicatrices así, ¿no? que, queda, así como que le dan una tasajeada y ahí queda, sí. ¿no? y así como que nunca sanan o a menos que si sí haya un proceso de, de alguna forma de recuperación y uh -huh. Es que se vuelve se en esas áreas de frontera, ¿no? Así como que sí. la carretera donde no hay nada que hacer, donde no puedes atravesar o no es seguro o tienes que subirte o, o tienes que recorrer una ruta que no se siente para nada natural, nomás para ir del otro lado, ¿no? Entonces así como que hace un efecto que contiene y se vuelve hasta psicológicamente, ¿no? Es así como que ir caminando junto a un enrejado, ¿no? Así como que sí. estás... Estás ahí atorado y se vuelve la frontera donde va cayendo todo tipo de, pues, no de residuo, pero así como que se vuelve un área descuidada, se vuelve un área basura, El se basurero. vuelve un área perdida, se vuelve un área de nadie. de nadie y de también, pues, de focos de todo lo nocivo social, sí. ¿no? Y así como que, o lo que afecta al... al A la identidad y lleva a detrimento ¿no? o sea, es como que es de por sí si, si había espacios o había forma de tránsito y una forma de convivio, pues se vuelve el no ya no puedes ir hasta allá y cuidado que no lo atropellen o que no haya, pues no sé, así como que todo lo que pasa abajo de los puentes y, sí, y aquí por ejemplo en periférico, periférico ¿no? ajá, pasa muchísimo eso ¿no? que quizá hay familias que están divididas, una quedó de un, par, de un lado y, y la otra del otro, entonces Quizás son personas mayores que el puente peatonal les queda muy lejos, mm. no caminan hasta allá y cuánta persona Se les dificulta. Exacto. Sí, sí. O que me la aviento así, ¿no? Pues a lo mejor los chicos, los chavitos la libran porque le brincan fácil, porque eh, torean uh -huh. a los carros, pero la gente mayor ya no. Y entonces estás separada y eso te puede traer depresión, aislamiento, separación de familias, ¿no? Sí, la, la gran que, que va siendo... los grandes males de, de nuestros tiempos sí. causados por esa misma este noción de huir al suburbio, ¿no? o vivir lejos, o sea, es sí. puro tiempos de traslado no tienes relaciones fuertes y vivas y ricas por donde vives no tienes opciones de, de un esparcimiento que no involucre necesariamente un costo ¿no? O sea, como que un traslado una suscripción, un pago de algo, ¿no? Así es como que se vuelve lo, pura pura gratificación a través de cuestiones consumistas, uh -huh. ¿no? Así como que lo fácil, ¿no? Que la nieve y las compras y ya fui y me lo gasté y salí feliz, pero pues ya en un mes se me olvidó, ¿no? En vez de otras opciones que revitalizan el espacio, ¿no? O sea, así como cuestiones... que se notaron mucho, por ejemplo, en Colombia y en cuestiones Ajá. con, con este los alcaldes por allá, los que crearon toda esta cuestión de la ruta, la vía ciclista, todo ese rollo, no sé okay. o si sea, como que era el privilegiar o dar dar bienestar a través de servicios o acceso a espacios públicos muy dignos porque era lo que les decía así como que a ver, ¿no? Así, si este yo no les puedo prometer que van a ser más felices que los americanos, porque nadie les gana ellos, son los magos del crédito sí. y no son sí. felices, ¿no? Así no, pero, no, no, no, ¿no? Yo lo que les puedo prometer es así como que espacios dignos y que sí. te den otro tipo de satisfacción, ¿no? Sí. Otra, una satisfacción que hasta químicamente es más duradera, ¿no? Así Ajá. como que la, la gratificación que sientes después de ir a una clase de baile y que te queda ahí, uh, ¿no? Y duermes bien a gusto sí. y todos los factores buenos, indicadores buenos que que ataca o que, que atiende comparado con pues el esta misma vorágine de pues nada más maneja y atórate y ve en la tele pues o pídelo no ve y gasta ve y gasta sí. y así como que esa esa desconexión y esa degradación social últimamente no últimamente porque pues es la gente que se va separando pierde conexiones y luego va entrando en estas etapas donde ya no tiene la misma movilidad o entra a una edad donde pues ya necesita de otros cuidados pero no tiene esas relaciones o la posibilidad de ¿no? así que okay, Ay, sí. me quedas a dos horas sí, oye otra de las soluciones que yo he visto que, que de repente usan en las ciudades Eh, es eh, los, los jardines, pero... Los parques lineales. Los parques lineales, exactamente. Donde sí te dan la opción, pero después ya no hay un seguimiento. Ajá. Van y te ponen muy, muy bonito y, y lo disfrutamos y todo, pero a final de cuentas no hay quien se haga responsable Ajá. con el paso de los meses, de los años, las plantas se van secando, el mobiliario se va deteriorando Ajá. y entonces el proyecto quedó en disfrutarlo dos, tres meses. Sí. Como ahí que, o sea, podemos, como ciudadano común, tú puedes ir y, y decir a mí, claro, que vivas por ahí, ¿no? Uh -huh. A mí me encantaría hacerme parte, o se lo podemos dar a las empresas que estén cerca, o, o ¿cómo podríamos ayudar con esa parte? Pues, estoy seguro, o sea, y si sin conocerlos todos, así como que a detalle, uh -huh. yo pensaría que tal vez es más... una falta de poder comunicar bien todas las opciones y de sí querer tener esa cultura de adornar, ¿no? Así como que hacen esas intervenciones y es curioso los lugares donde sí pegan y donde no pegan, ¿no? O sea, yo creo que eso te habla más de las personas que viven por ahí. Sí, sí, sí, sí, ¿no? sí, y, y de que si sí ven así como que ah, esa plantita le falta agua. pues no se va tranquila esa persona hasta que va y le echa. Claro, ¿Sí? o si traes botella, ah, de ahí no, le compartes. Exacto, ¿no? ¿no? Es como que yo creo que sería una onda de, de generar esa, esa conciencia, esa sensibilidad. Uh -huh. Y a la vez también, pues de que este asunto es de pones 10 y tal vez tres pegan y los otros no. Pero que no se perdiera el esfuerzo, ¿no? Así como que, o, o ver, de, tal vez si la intervención de cierta cosa los pusieron, los columpios y nadie los usó y se pudrieron. pues el verdadero, bueno, a ver, tal vez no era onda del columpio, pero qué otra cosa podemos hacer y que fuera así como que esa constante renovación de esa apuesta, ¿no? Y, a ver, no funciona esto aquí, ¿por qué? Vamos a cambiarlo, o... O ver qué otras cosas sí Porque es funcionado. triste, de repente nosotros nos ha tocado ver en, en varias partes de la ciudad y como dices tú, a veces sí tiene mucho que ver la zona en donde las ponen, mm -hmm. que ya la gente, ¿cómo dice la gente? Ay, ¿qué tiene? ¿A ti qué te importa, no? Si les dices, oye, cuida el espacio. Sí. Ay, ni que fuera tuyo. Exacto. Pues no, lo peor es que lo pusieron con tus impuestos también, ¿no? Y no lo estás cuidando. Sí. Pero bueno, nos están indicando el buen chat, Bien. que vamos a hacer otro corte. <risa> eh, vamos a escuchar canción, Carlos. ¿Sí? Ahora sí te vamos a decir cuál. <risa> vamos a escuchar una tremenda voz de una chica que se llama Ariana Dao y la canción se llama ¿Qué hago yo?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 Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310 94. Te encantarán. Estamos de vuelta chicos. Nos quedan 7 minutitos de programa. Mm. Nada más. Perfectos. Bueno, que sirva para recordar que hablando de ciudades caminables... Hoy tenemos eh, a bailar al parque, en el parque del refugio. Pueden llegar aquí caminando. Estamos nosotros aquí en Federalismo y Prisiliano, Prisiliano <Sánchez. Sánchez. Y de aquí pueden llegar caminando perfectamente. Pueden llegar en bici pública. Pueden llegar por, en su propia bicicleta o en el transporte. ¿Tren ligero? El tren ligero. Está en la mera estación. Serían las confluencias de la calle Mezquitán y Angulo, exactamente. Ahí nos, ahí nos ubicamos. y ahí es una muestra de una ciudad caminable, no sí, amigable sí, sí. que pueden llegar sí. hasta caminando aquí por el centro o hay vías rápidas de recuperación, de espacios exactamente sí va va quedando bonita, no y y que él va mostrando las partes que sí se pueden, no por ejemplo lo que platicabas de sobre Lázaro Cárdenas y y el cómo esa es una vía que desde cuestión geográfica de toda América pues es Una ruta de comercio, carretera que atraviesa por toda la costa, hasta ¿no? o sea, Sudamérica y demás. O sea, Guadalajara le toca estar ahí. en La Panamericana. Punto, la Panamericana. Entonces, se entiende que sea parte así como de los planes de desarrollo y parciales, ¿no? Así como que a ver, esta vía tiene que ser lo más rápida y directa para todo lo que atraviesa, ¿no? Así como que mercancía y demás. O si llega de manzanillo y se va y demás, ¿no? Sí. Pero a la vez. el por qué tiene que atravesar toda la ciudad, ¿no? O sea, hay, hay ejemplos de ciudades, o oh, bueno, que uno dice así como que, ah, ¿cómo podría verdaderamente haber un, una realidad en la que no haya tráfico pesado por Gobernador Curiel y uh -huh. por Enrique desde León y demás, ¿no? Pero sí existen, por ejemplo, ahí está muy marcado el caso en Nueva York una administración donde estuvo Michael Bloomberg y la... Encargada de movilidad, Janet Sadikan, así como que también traía mucho esta onda de la peatonalización, la disminución de la velocidad y demás, ¿no? Así como que durante esa gestión fue que se recuperaron muchos espacios, se hicieron ciclovías muy interesantes mm. y también una reubicación del tráfico, ¿no? Así como que ya ahorita por Broadway ya no pasa esa vorágine de taxis amarillos y esas fotos que... Que hay de así de los noventas, además que era así un mar, sí. ahorita ya tiene espacios que privilegian pues el la actividad que hay, ¿no? Así es como que el turismo y la onda del teatro. Y así como que el verdadero uso o la vocación que tiene esa zona o ese espacio, ¿no? No, no, no es una vía de de, de. de. de. para atravesar la ciudad. ¿Eh? Es uh -huh. para otra cosa, ¿no? O el poder, por ejemplo, reglamentar de forma diferente. ciertos tipos de tránsito y actividades, ¿no? O sea, así como algo que cambió fue mucho para la entrega de mercancías y demás que fuera en horarios nocturnos, uh -huh. ¿no? Y que dice ahorita uno así como que sí, pues ahorita ¿cómo? Pero seguro se podría, ¿no? Y hasta así hay rutas que andan sí. en, en la noche, ¿no? Los Las tiendas de conveniencia, sí. de marcas y eso, pues en las noches las abastecen claro. porque de volada, ¿no? Y que pudiera ser una onda de esas, ¿no? Donde... se privile... no se privilegie, se incentive tal vez a empresas sí. o a ese tipo de flotas o algo, estar circulando de noche, menos tráfico, más fácil para circular o restricciones a ciertos puede ser hasta que no necesariamente tiene que ser el camionzote de garrafones, ¿no? sí. y Ya hay unos camioncitos de, sí, de medio pelo prácticos. que pueden circular, que generan menos contaminación, que es un un almatroste menos ahí que sí. le dé un llegue a un ciclista. ¿Sí? ¿No? es como que bajas la escala reduces las áreas a verdaderamente donde sí tengan que ir y puedes ir haciendo como no sé, en Barcelona ¿no? super manzanas sí. donde a ver pues verdaderamente las, los sistemas masivos y de BRT y demás pues va, pasan por las esquinas no y, y hay otra capa hacia adentro de esas manzanas donde tal vez llegan todavía los carros y se estacionan y luego ya hay otra capa donde es pura Una cuestión peatonal, ¿no? Sí. Y así como que quita ese incentivo del de conductor de decir Ay, voy, a, voy a atravesar por todo Chapultepec para llegar, ¿no? Así como que sí, está la calle, pero pues la vocación debiera de ser más hacia otras actividades y beneficios que ya da la identidad y el uso que le da la gente por gusto y los comercios y toda esa energía que se genera sí. a que porque como ya existía esa calle que conecta Este, niños héroes con la Avenida México y la atraviesan varias calles que suben y bajan, pues se vuelve así como que hay una, una ruta más, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Bueno, a, a mí me queda de todo eso que, que escucho que dices, es educación. Sí. O sea, aparte de que las autoridades tienen que hacer ahí su, su buen trabajo para que todos entendamos, pero ya también es educación de nosotros, ¿no? De, de cumplir, de ser más conscientes. Fíjate, ahorita hablando, me hiciste pensar en el paseo alcalde. Ese tiene mucho potencial. Mm -hmm. Hace falta sí. redensificar el centro, sí, sí, porque sí. pasó alcalde. O sea, yo eso, eso me fascina a mí Fue buenísima apuesta, ¿no? Así como sí. que el pensar, ¿cómo le van a quitar a, a, a avenida alcalde? Pues tanta ruta y tanto que pasa, ¿no? Y sí lo hicieron, Ahí está. ¿no? Ahí ah, ¿se dices, pudo? sí puede estar sí, se Guadalajara puede. en sí. eso, ¿no? Así claro como que, que sí. sí podemos este convivir y ver, y poder comunicar el cómo o para qué está ese uso, ¿no? Así como que está bien que Que esté en la banca con la con la fuentecita y no hay ningún problema con que se siente ahí un indigente o algo... Mientras claro. esté ahí eh. normal, ¿no? Que Respetando. no se vuelva así como que ya hay su tiradero eh. o <risa> su haga casa. ahí su chocita y demás... Y sí. Ah, bueno, sí lo puedes ¿Tampoco? disfrutar sí. igual que todos. Sí. Pues chicos, nos tenemos que ir. <risa> sí. Qué tristeza. Dejamos una canción pendiente que se las vamos a poner en el siguiente programa. Les prometemos traer a Francisco de vuelta pronto... <risa> Para seguir platicando, porque lo escuchamos y la verdad es que vienen muchísimas preguntas más a la. Que se vuelva más habitual. A la sí, mente, claro. pero sí, igual y. y traer, muy pronto. otros temas. Exactamente. Sí, mira, Gracias nuevo. por haber estado aquí, Francisco. Gracias a ustedes. Gracias, maestro. Gracias, te corramos a bailar. Nos vemos en un rato. Lala. Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos.